al intendente de canals el señor edgar bruno buen día cómo está cómo andas un gusto grande un saludo a todos muy bien eh, podríamos estar mejor no pero vamos a decir vamos a ponerle buena cara eh, cómo está sano. Sí. sano primero sí sí lo eh, que pasa tenemos que... que tener salud pero esto es lo que es bueno, todo o sea, cuando eh. la economía impide a aquellos que tienen problemas de salud medicarse, capaz que ahí ya se empieza a complicar en serio, pero sí, sí, ahí sí. Está, está. Bueno, ahí, ahí diste un, un dato, no porque yo esta mañana abría de, hablando del tema de, de cómo se ha trastocado la, la vida de los argentinos, con esto, no solamente de la liberación de los precios, bueno, todo lo que estamos viendo, sino que también eh, los salarios van cayendo muy en picada respecto a eso, pero también está la otra parte que no es poca menor, porque vos hasta digo bueno, puedo comer una vez por día, vamos a suponer podemos, no sé. Pero si te tenés que atender en la salud te morís, sino. Sin duda, sin duda nosotros lo vemos acá en la parte pública que a ver, hay algunos programas que han cesado que las cantidades que enviaban están enviando menos. Eh, bueno, hay gente que uno ve que algunos hacen algún esfuerzo para poder comprarlo y hay otros que no. Y tampoco salud pública puede hacerse cargo del 100% de las demandas que hoy nosotros existen con en un momento donde las prepagas aumentan mucho y donde hay mucha gente que, que a ver que, que termina cayendo en salud pública ¿no? uh -huh. eh, con respecto a, a eso en, en las partidas que usted están notando eh, ya esta época teniendo en cuenta que siempre con un cambio de, de gestión hay alguna demora y eh, por lo menos la experiencia de algunos que hace mucho que están por ahí, han visto eso, pero acá, eh, tanto a nivel, incluso provincial, eh, eh, también. Eh, pero, ¿qué es lo que y dónde están viendo más el recorte que está llegando de Nación, que por ahí llegaba directo? Nosotros tuvimos un inconveniente el primer mes, que mi ley entró, que cortó todo lo que era el incluir salud Que tiene que ver con la obra social de los pensionados Discapacitados ah. Que ese mes, bueno, tuvimos en lo que se pudo Tuvimos que hacernos cargo Imagínate que un montón de gente que necesitaba el medicamento Y que ahora no volvió al 100% Pero que bueno, arrancó otra vez Y que esperamos que en los próximos meses se estabilice uh -huh. Pero después el gran problema que los municipios tenemos es el tema de que cuando el consumo cae, el consumo baja, la coparticipación baja. claro Por lo tanto, que se alimenta de IVA y de algunos otros eh, impuestos que cuando no se consume o cuando la recesión aumenta, sus ingresos terminan en el, en, en el suelo. Vos tenés la coparticipación que queda quieta o cae, sumado a que los impuestos la gente va a priorizar primero comer, salud, va a terminar pagándote impuestos y bueno, y tenés tus gastos fijos y el hospital tiene que estar en marcha y a los empleados hay que darle aumentos que, que cuesta mucho hoy porque tenés una inflación súper alta con estos ingresos quietos así que nos está haciendo trabajar la mente mucho más de que otros otros años estamos con algún temor también y estamos todo el tiempo sacando cuenta claro Eh, a nivel provincial, estuviste acompañando hace un par de días al gobernador, eh, ¿hay alguna charla particular que hubo eh, con él, con algún ministro? ¿Venís trabajando sobre no, algo? El tema del hospital también, ¿no? Porque hay un cambio en, en el manejo de la salud también a nivel provincial. ¿Hay algo de eso también? El hospital es un tema que con todos los intendentes venimos por ahí hablando, legislador, yo tengo fe que en estos cuatro años pueda haber algún cambio canal, no solo atiende canal, sino que atiende zonas también. Claro. Por lo tanto, bueno, nos escuchan y esperamos que en los próximos meses haya haya algún cambio. tiene que sacar tanto recurso propio para poder mantenerlo, ¿no? Porque eh, cualquier otro municipio que no tenga hospital del tamaño que tenemos nosotros, hay obras y hay cosas que la bola poder seguir haciendo y acá a veces tenemos que dejar de lado obras para poder Mantener salud pública cuando de vuelta, no solo atender el canal, atender zona también. Por lo tanto, claro. el gobierno provincial tendría que estar un poco más. Pero Ay. lo que dialogué con Martín, que se va a venir, que me prometió una visita acá, y bueno, donde está yendo, está llevando obra obras. Uh -huh. eh, ¿Hay algo pedido? No, pedido no, y él ya sabe, por lo hablé 80 veces, quiero darle prioridad al parque industrial eh, que, cómo estáido quiero, quiero este ese envión estamos bien una abuela está en córdoba hoy estamos hablando con una persona que ya ha hecho varios varios parques industriales para que nos guíe eh, tenemos el privado estamos por firmar el, el convenio alteeamos unas cuatro hectáreas aproximadamente eh, y estamos en relación directa con la secretaría de parques industriales en córdoba así que eh, bien Estamos, ¿El emplazamiento de algunos fondos nosotros el emplazamiento Perdón está ahí en la, cuando uno ingresa a canal por la 8 a la derecha cuando no eso está sobre ruta 8 a ah, sobre la 8 pegado a unos 3 o 4 lotes más a lo que es el la donde es la ipf después del hotel sería está sobre ruta 8. Sí, sí. y vos pasás Zona y a esa. ver que hay unos bordes de tierra que llamamos unos piletones o sea, estamos eh, trabajándolos, pero bueno, después de la parte eléctrica que es sumamente uh -huh. cara y que tiene que ayudar a los eh, pero estamos trabajándolos, yo tengo fe que en estos cuatro años o lo dejamos inaugurado o al menos va a quedar en un porcentaje tal que el que venga va, va a tener que continuable. Claro, claro porque digamos, si uno mira, es un momento no propicio para que alguien invierta, porque, bueno, va, va a preferir importar a que fabricar y dar laburo y todo eso que ya conocemos, pero al menos algunas cosas hay que comenzarlas en algún momento. mira veníamos mal y no hay ninguna duda porque si no, no hubiese ganado mi ley, ¿no? O sea, el país no estaba bien. Ahora no estábamos preparados. Pero a lo para empeoraron para caminó, por 10, ¿eh? Tampoco era para que el Estado se corra automáticamente y terminás dejando estamparada a un montón de gente. Y te lo estoy contando yo, porque, a ver, en esta gran grieta, a veces es como que si vos hablas de mi ley mal o no hablas del todo bien es porque sos CAI. Yo no soy CAI, yo tuve mi diferencia siempre. Y aunque no lo compartamos, Cristina para mí fue la que causó a partir del 2011 un Estado grandote un Estado súper, súper grande, que le va a costar que no pudo Macri, que no pudieron varios achicarlo. Eh, sobre lo previsional, para mí fue un tema irresponsable también. Hoy ¿no? se lleva 40 puntos del gasto casi todo el sistema previsional. Entonces, digo, yo no es que soy ca... No tengo nada que ver, fui siempre crítico, pero también soy crítico, digo, de alguien que ha llegado insensible. Entonces, vos ves que... Seguís alimentando abajo, seguís du duplicas eh, asignaciones, devaluaste y el campo va a tener un año bueno, que eso está bueno, pero el, el, el laburante, sí. el radiado, el que se levanta toda la mañana, el que hace esfuerzo, que está pagando alquiler, que manda a su hijo a la escuela. O sea, el responsable en este país el que paga nuevamente el costo y a donde no te da nada. mhm. Uh -huh entonces ahora vos vos tenés medida para ciertos sectores pero estás destrozando el que labura el que aporta el que hace patria la casta y que lo reventaron la casta la casta parece que la taba se dio vuelta pero pero qué casta si eso es verso gastas <risa> bueno. son los fiscales y jueces con sueldo de cinco millones o seis de que no le ha metido mano mhm. Uh -huh que, eh, a ver, Scioli era era casta cuando estaba del otro lado, pero sí. ahora que se vino con él ya no es más casta. Bueno, Caputo World era Rich. casta cuando estaba con Macri, pero ahora ya no es más casta. O sea que depende, si piensan igual que Milley, ya no son castas. Pero si pensás en contra, termina siendo casta. Y después, hace un juego de palabras... Donde dice, a la política le termino recortando, gobernador le saco, le saca a la gente. Uh -huh. ahora voy bueno, a eh, el subsidio um, al transporte en Córdoba, sí. pero está sacando a la gente. No, el gobernador vive, vive exactamente igual, con su sueldo y con sus ingresos. Uh -huh. Ahora, eh, hay que estamos nombrando a Yarsora, bueno, es, eh, está haciendo prenda de cambio, parece ser, en, en, a, a quien le convenga o a quien no. Eh, hasta de loredo ha salido a criticarlo juez también ahora eh, crees que hizo bien? hizo bien hizo eh, bien y lo que está haciendo el cambiemos digamos eh, juez más de loredo es pura cháchara como decía har blasky bueno pues yo lo, yo lo escucho a juez y lo he escuchado durante toda la vida después es una persona que escucharlo es muy lindo, porque decís, mira que dijo todas las cosas que que por ahí dice y es lo que hace falta. Ah. El problema es que cuando gobernó juez pues, hizo un desastre en Córdoba, dejó un montón de empleados públicos más, tuvo los mismos vicios, viajaba en avión. ¿Qué es eso? No, no, a ver, juez, pues, yo, yo no le creo más. No es ejemplo no, y no, porque cuando vos tuviste la posibilidad, me parece mm. que ahí tendrías que haber demostrado la chocó. después la pasó hablando nomás, mm. o sea, yo la, aquí voy y bueno, creo que no, no está mal que los gobernadores achiquen un poco eh si vos tenés presupuestado 27 mil millones en pauta y bueno, me parece que tal vez va a tener que ser menos, porque mucho de esa de esa pauta se la llevan medios que son grandes sabemos, mm. sí. ...también dentro de cada medio vos tenés empleo, ¿bien? Pero digo, por ahí te puede llevar a poder achicar... ...a donde si sí está bien ya de ...y tiene que ponerse firme, plantarse... ...y que de la Sota lo hizo en su momento, Ciareti también... ...con lo que genera Córdoba. Córdoba genera mucho. Nosotros, uno uno entiende que no puede vivir Córdoba sola... ...y que somos parte de un país. ¿Por qué? Porque, bueno, hay provincias que producen más... ...el gobierno debería administrar federalmente y darle una mano a aquellas provincias que tal vez producen menos, porque somos todos argentinos dentro. Ahora, provincias que producen, como Santa Fe Córdoba, un montón, que aportan al Estado miles y miles de, de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué hay que recortarles? No, porque me terminé enojado porque me traicionaron, porque el subsidio en el transporte, en el AMBA, sigue. sí. Entonces, ¿cómo es? Che, le corto en el interior, que no lo mato al gobernador. Mato la gente que me votó, porque muchos en Córdoba votaron mi ley en el interior. Mantengo en el AMBA cuando hay una provincia, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, que producen mucho. Y creo que esa pelea va a tener que darla Martín siempre. Pero fíjate el daño que ha causado mi ley en los cordobeses, que no se animó Cristina en la peor pelea con Córdoba, con... José, ¿te acordás en aquellas peleas tremendas que había? Sí, sí, terminó en la corte también. Jamás llegó el gobierno nacional a tocar subsidios. Mm. Sin embargo, acá, ante la primera de cambio, los tratamos de traidores y le sacamos recursos que son de los cordobeses, el incentivo docente, es una locura, una aberración, 20% del ingreso le sacaron a los docentes pero, y encima pero lo ¿cómo quieren sacar con algo Insisto, porque no, porque esa plata es mía, te corresponde a vos, no esa plata no es tuya. Si esa es plata que, que el gobierno nacional junta, administra, pero que las provincias producen. Uh -huh. Entonces, veo que hay como un ánimo de ahortar, de acciesiar y de fundir tratando con un discurso cambiado decirle saco al gobernador le saco a la política cuando en realidad creo que se va a dar cuenta la gente en breve que es hacia ellos el ajuste hoy lo está pagando el laburante Ahora, y de dos meses, imagínate sí. el desempleo y la recesión bueno, que Bueno, eso, eso es lo último que te quería preguntando, porque ¿esto cuánto dura este ritmo? Porque vos, eh, yo usaba esa metáfora de decir, mira, podés quedarte sin comer, pero te tenés que atender la salud, porque si no te morís. Entonces, eh, tampoco se puede vivir sin comer, digo, lo básico, comer, poder ir y llenar el, el, la, la heladera con lo mínimo que tiene que haber adentro, un, un frasco de mayonesa, tiene que haber una milanesa, cosas que las tenemos acá a la vuelta, que se hacen, y estamos eh, salteándolo a eso. El otro día hice una nota en un medio en el cual, bueno, el periodista pues, jugó con un título feo, que no me que no me gustó, en el cual tomó una parte, y Te tomó recorto. una parte en la cual yo decía de que no llegaba a mi ley a terminar el mandato, que a ver, yo quiero que le vaya bien a mi ley, tiene, tiene que irle bien, ojalá de que no la vea, como dice él, ojalá, ojalá de que no, no, no la estemos viendo, Y, y que después eh, haya una lufa al final del de, de, de, de túnel. Pero yo lo que le contaba en aquella nota, que para mí mayo, junio, son meses clave. Que si ahí, que es lo que dije, si Milley con su equipo no tiene la capacidad de ver ¿hasta dónde tiró la soga? ¿Hasta dónde el, el argentino aguantó el proceso? Porque acá hay que hacerse idea que recién el mes que viene vas a sentir el impacto sí. de una recesión en serio, de la quita de subsidio a la electricidad al gas, el trampón ¿Qué sé yo? digo Me parece que en los dos meses que vienen, con el inicio de clases y demás, se va a sentir que ahí digo, si está la capacidad de ellos de decir, che, bueno, aflojo un poco y inyecto para que la gente tenga un poco de aire, y bueno, por ahí la cosa se puede ir tirando. Ahora, y esto que hasta acá parece que insensiblemente no existe porque se busca el equilibrio fiscal a cualquier costo, me da la sensación que que bueno que va a haber riesgo, ¿no? Uh -huh. eh, en los pueblos se la pasa mal. Pero el campo genera algo, y vos a la mañana, si no podés salir en algún vehículo, salís en bici, te terminás acomodando. En ciudades grandes, tenés que tener plata en la mano para ir a trabajar, para ir al médico, para todo. Entonces, en esas grandes urbes creo que se va a sentir mucho más este proceso. Eh, todo lo que han bajado en cifras... Que, a ver hay una inflación del 20 este mes mentirosa de vuelta porque todo el mundo sabe cuando va al súper y sí, las cosas sí, aumentaron sí, más sí. y que no existió ese 20 pero digo a ver ajeno a la cifra que ellos ven que se viene bajando está todo en base a que porque está el dólar quieto por ejemplo Porque ya no compran más nadie dólares. Porque antes un pequeño ahorrito que alguien tenía compraba 200, hoy ya tenés que cambiar Está, dólares. Están es lo que quemando quieren? los dólares de ahorro que tenían abajo del colchón no. y los que tenían en, supuestamente en el banco también. Mi ley precisa recesión. Mi ley precisa que tu plata no valga nada. Mi ley precisa que vos no compres nada para poder licuar el mix. Lo que uh -huh. pasa que no estamos viendo el plan productivo después. Claro. ¿Qué? ¿Cuál es la política después para volver a generar lo que se va a perder en dos meses, que va a ser un montón de empleo? Una una empresa en esta zona de obra pública nacional que se frenó, despidió 110 empleados. Ejemplo, ¿no? Sí, sí, por eso mismo, eh, digo, cuando, el, el cuando torniquete... Cuando no vende el comercio, mm. cuando, cuando, cuando no trabaja el restaurante... Y el que paga alquiler tiene que ser... no vende la tienda que tenga que... O sea, es... Sí. Es grande y toca, toca todo, así que nada, nada, con la bien. preocupación lógica e insisto, eh, ojalá de que no la vea, como dice Dijay, sí. y que el camino sea este y de una vez por toda Argentina Briggs. Egar, muchas gracias. A ustedes, buen día, que sigan muy bien.